Karina Olivera Karina, desde el te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, ¿dónde estás? Desde la ciudad de San Carlos nos hemos venido a Ancho y Punta del Este, Jorge, porque estamos con eh, Joan Garriga. Él va a estar presentándose con varias actividades aquí, va a estar presentando su libro. Lo primero es decir sí a la vida. Yo le decía fuera del aire, Hace un ratito nada más hablabas allí con Óscar de los santos, de los psicólogos y de la importancia del psicólogo, y me encantaría que él hubiese podido escuchar parte del diálogo que tenían ustedes. Seguimos con el tema de la garganta, así que seguramente, Jorge, lo que vamos a hacer es dejarte directamente con Joan Garriga. Primero, ¿qué es decir sí a la vida? Bueno, decir sí a la vida es la idea que trazó un famoso filósofo, Nietzsche, y que nos venía a decir de que ...de que necesitamos abrazar... ...todas las dimensiones del vivir... ...en la práctica esto a veces es difícil... ...porque existe la dimensión trágica... ...perdemos un hijo... ...perdemos la salud... ...perdemos un amor... ...y entonces con los padres hay... ...dificultades que nos llevan a decir... ...no, no, debería de haber sido de otra manera... ...y lo que yo veo en la práctica terapéutica... ...de acompañamiento de personas... ...es que muchos problemas... ...unden sus raíces en aquel lugar donde construimos un no en lugar de un sí. No, esto no debería de haber pasado. Le decimos a la vida que debería de haber sido de otra manera. Pero lo que ya sucedió se impone como realidad y cuando decimos no, luego perpetuamos el sufrimiento. Yo digo que no a que mi mujer prefirió reorientarse y seguir otro camino y pasan diez años, no he integrado esto... Y vivo en el victimismo o vivo en el resentimiento en lugar de estar viviendo en una nueva opción de camino para mí. Así que es por eso es tan importante pues, hacer los procesos emocionales internos para poder integrar aquello que la vida quiso, aunque hubiera sido distinto de lo que uno hubiera querido. Y todos nos encontramos en el camino con encrucijadas de este tipo, donde la vida se impone de una manera distinta a la que nosotros hubiéramos deseado y ahí tenemos que ponernos a remar y hacer el proceso que a veces hay enojos, negación, tristezas, dolores y atravesar estas estos lugares para poder llegar a un lugar que dice, bueno, así lo tomo, tomo a mi madre de la manera que me que fue posible, qué sé yo, tomo lo que me pasó de la manera que fue posible y así vivo y me mantengo abierto a la vida, porque el no al final trae mucho más sufrimiento, porque me hirieron ahora yo me mantengo cerrado, porque me dejaron ahora ya ahuyento el amor y qué sé yo, me mantengo a salvo de sus desilusiones. Así que es, es un concepto clave el sí, porque porque abre muchas puertas y nos da más libertad. Eh, Cuánta importancia, ¿no, Jorge, a todo lo que dice Garriá y justamente que se relaciona con lo que ustedes también hablaban allí con De los Santos. Te dejo directamente con él, Jorge. Joan, buen día, ¿te puedo tutear? ¿Te puedo tutear? Claro, claro, sí, por favor, claro. ¿Cómo cómo te autodefines? ¿Cómo me autodefino? Eh, en el sentido profesional, en el sentido personal, en el sentido en cualquier sentido. profesional, profesional para que para no, que el, para dar no, un elemento al oyente de, de, de No, yo me, de, me defino de como, como uno que acompaña a personas en sus asuntos importantes del viaje de la vida, uh -huh. en sus encrucijadas, en sus laberintos, en sus pasos estrechos, en sus problemas, lógicamente, como un acompañante que he adquirido pericia pues haciéndolo y con las herramientas que he manejado y que poco a poco he ido distinguiendo el grano de la paja, lo esencial de lo periférico, así que se trata de ir al grano y el grano siempre es tocar un poquito aquel lugar que duele para transformarlo en amoroso transformar dolor en amor sería la, una de las claves del, del camino ¿y por qué elegiste eso? bueno, no, no sé si lo elegí o me eligió A ver. porque yo estudié, yo estudié Derecho quise ser abogado trabajé en una entidad bancaria cuando era muy muy joven y luego... Yo creo que hay un componente artístico también que siempre me ha conducido, me interesó el teatro, me interesó el lenguaje escénico, pero luego sentí el llamado de la psicología y, y, y me entregué a este llamado y ahí en sentí que había encontrado mi camino y de hecho las herramientas que he usado siempre tienen algo de escénicas, no solo conversacionales. Así que a veces digo que, que hago una especie de teatro que es muy terapéutico. La, ¿la la humanidad va cada día a, a un destino cada vez más complejo? A ver, yo no soy muy apocalíptico ni muy agorero, y ya decía un filósofo de la antigüedad, Porfirio, que todo se repite una y otra vez, y yo creo que... No, tiene de peculiar nuestra época eh, que nunca se había vivido tanto un sentido de lo individual uh -huh. tan profundo. Hoy en día prevalece lo individual a lo colectivo. Entonces, a, a veces hay notas de un sálvese quien pueda o yo miro por mí y hay un déficit de lo colectivo. Pero yo creo que esto es un momento que pasará también y que tienen que venir nuevas cosas y otro sentido de lo social y en definitiva lo excesivamente individual o egoico, va en contra de la naturaleza de un ser humano, porque un ser humano es esencialmente vincular, es esencialmente relacional. Somos gente necesitada que en lo más profundo de nuestro interior lo que valoramos es el amor, que querer y ser queridos, pertenecer y, y que otras personas estén concernidas a nosotros. ¿Y crees Así que... que no sé... ¿Crees que esta, dime, dime. esta individualidad este de alguna forma se potenció con el tema de la pandemia? No, bueno, no, yo creo que ya estaba, que esto es algo que, no, que no, viene... No, los... no, que estaba, pero como que nos, nos recluimos individualmente en la pandemia y cuando salimos de repente salimos un poquito egoísta sin cada uno de nosotros pensando no. bueno lo que no, no sé lo que me queda por vivir, pero lo que me queda lo voy a voy a tratar de hacerlo como yo quiero y lo más rápido posible porque quien te dice capaz que viene otra pandemia y después ya ya no estoy para contar el cuento. No yo, yo lo veo al revés, ¿eh? yo creo que más bien más yo creo que más bien la pandemia activó las comprensiones de cuán necesitados estamos los unos de los otros. Uh -huh. Mucha gente su, sufrió aislamiento Y aislamiento es, lo, es una de las cosas más pavorosas para un ser humano. Una cosa es la soledad puntual y la otra es el aislamiento, con lo cual hubo más conciencia de la necesidad de los vínculos. ¿no? Sí. Ahora, una vez pasada la pandemia, volvemos a los cauces que en realidad son dinámicas mucho más grandes, sistémicas, económicas, políticas, de que al mundo le ha interesado tenernos muy individualizados porque somos mejores consumistas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Joan, contale a los oyentes eh, en qué actividades vas a estar aquí en Punta del Este. Bueno, hoy voy a, a, vamos a dar una, no, hoy mañana una charla sobre el decir sí a la vida, que es mi último libro, uh -huh. ahí no hay, ya no hay plazas, no hay cupos, como decís uh -huh. vosotros, y luego sábado y domingo vamos a hacer, voy a hacer un taller de constelaciones familiares el título es Bailando Juntos, eh, como una especie de metáfora de que las relaciones humanas son bailes y estos bailes están dirigidos pues a veces por aspectos nuestros de nuestra infancia, por patrones de apego con nuestros padres, por cosas de adultas que nos sucedieron. Es decir, entender la naturaleza de cómo bailamos con los demás y logramos danzas de bienestar o danzas de mereestar juntos en la pareja, con los padres, con los hijos, etcétera, etcétera. Y todo desde esta perspectiva sistémica y, y escénica del trabajo de constelaciones familiares. ¿Ya habías estado acá en Punta del Este? En, mira, en Uruguay he estado muchas veces y he dado muchos talleres en Montevideo y en Punta del Este estuve en octubre en el American Business Forum, ah, sí. que me invitaron a dar una charla donde justamente hablé de los vínculos y de la importancia también del ordenamiento vincular para el éxito en las organizaciones y en los negocios y está, nada, es, casi en un mes y medio me toca estar de nuevo por aquí. Qué bien. Y es fantástico Punta del Este. Bien, está bueno esto de que eh, muy seguido te tengamos por acá, que disfrutes Punta del Este, tu estadía y gracias por esta interesante charla, muy amable. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Buena jornada para ti. Gracias. Cerramos Jorge, volvemos en un ratito. Dale Karina, gracias. Chau, chau. chau, chau. frecuencia